de un día para el otro y, y había 39 personas muertas y un estado social totalmente ausente y un estallido político y económico grandísimo, sino que pasaron cosas durante todo ese tiempo para que determinaran ese estallido. Así que los invitamos a todos a verlo.